Mañana, miércoles 13 de marzo, desde las 11 de la mañana, en el salón Los Pioneros de Alsina y Pellegrini, hay una jornada de debate a la que están convocadas jubilados, jubiladas, pensionadas, pensionados activos y activas nacionales de todos los sectores para ver cómo se paran ante esta situación que más vale se está viviendo desde. Eh, las primeras medidas del gobierno de Javier m i l e i Entre quienes van a aportar a ese debate está Noelia Guzmán, que es presidenta del Centro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Jubilados y Jubiladas de ATE. Noelia, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, te pregunto cómo estás viviendo estas horas, donde la cuestión jubilatoria también está ahora en debate en el Congreso Nacional, pero viene、eh, de un panorama. De gris oscuro para negro. Contame de todos modos tu mirada y qué es lo que están tratando de instalar también en, en el resto del país. Este, bueno, mira, lo que quieren en realidad se habla. Eh, eh, primero te voy a decir que el ajuste que este gobierno está haciendo con los trabajadores jubilados y los trabajadores en general, con la clase en realidad, Es, este, es desastroso, la verdad que está cerrando, como vos, ustedes habrán visto,、eh, hicimos un abrazo al Inadis porque ahí bueno, pretende cerrarlo. Yo no creo, porque es una ley, tendrá que mandar una ley al Congreso, así lo hizo con TELA, n y así está queriendo este,、eh, llevar adelante el cierre de, de varias empresas y dejar cantidad de compañeros que ya los está dejando, más de 50.000 trabajadores en la calle, que afecta a nuestras cajas porque. Eh, un trabajador、eh, despedido significa、eh, un, un menos aporte a, la caja, a las cajas nuestras. Y, y por otro lado pretende, es、eh, lo que se habla, este, ya lo venía diciendo Macri, este, llevar las cajas、eh, provinciales a, a, la, a armonizarlas con el ANSES.、Bueno. Este, así que bueno, nosotros estamos en esta lucha en la calle permanentemente.、Eh, hemos armado un, un, una mesa de trabajo con otros centros de jubilados que no son de a t e para enfrentar este, estos ajustes que está haciendo el gobierno. Y bueno, están hablando de que mañana、eh, creo que Picheto t va a presentar un, un proyecto este, para modificar la ley de movilidad nuestra, pero es un engaño, es un engaño porque. Eh, según lo que tengo entendido, porque en realidad no lo discuten con quienes los tienen que discutir, que somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que decir qué realmente es lo que necesitamos. No, no, lo presentan sin tratamiento en comisión ni nada. Pretenden mañana este, tratarlo en, en, unas,、eh, en, en la Cámara d i p u t a d o s de senadores en una sesión.、Mm. Pero en esto están hablando de darnos un aumento. De empezar a darnos aumentos de acuerdo a la inflación. Y esto, y esto es una, primero que tendrían que pensar en elevar el piso. Hoy los compañeros de l a n c e están cobrando 160 mil pesos con el bono. No llegan a 200 mil pesos con el bono. Y para una canasta, una canasta para vivir dignamente, poder bancarse sus remedios, poder comer dignamente, nada más, no, no hablamos de, de, de viajes de, excurs de excursiones, no hablamos de viajes turísticos, no hablamos nada de eso, simplemente tener una vida digna. Hoy 500 mil pesos este, necesita un jubilado. Sí, mínimo, y, sí, y sin pagar alquiler, además,、eh, es la sin canasta que venimos. n pagar alquiler. Y, porque, y más, y creo que estamos. Con la edad que tenemos, atraemos este, varias complicaciones de salud. Imagínate,、claro. compañeros que necesitan tres, cuatro medicamentos y no saben si comer o comprarlos. Y、uh -huh. no les alcanza ni para comer ni para comprar los medicamentos. No, es, es muy complicado. Muy complicado. Y Noelia, y, y, ¿y percibís que hay、eh, una reacción organizada del sector? Es decir. Un poco todo lo, lo conversamos, ¿no? A los laburantes activos también nos pasa lo mismo, de preguntarnos, pero ¿cómo puede ser、eh, lo, la cantidad de abusos que hay a partir de las medidas oficiales y la sensación de que en algún momento todo tiene que explotar, pero mientras tanto sigue ocurriendo? e s t á muy dormido,、uh -huh. e s t á muy dormido. Vos sabés que me preocupa muchísimo esto. Recién ayer, acá en Arte, a nivel nacional, se hizo un plenario que hacía años no veía yo. Con más de 400 mil compañeros delegados, pero está dormido. Vos salís a la calle, nosotros salimos a la calle todos los miércoles y cada vez que, te, que te llamas, tratamos de reinventarnos haciendo cosas, los sábados en la plaza, este, Congreso,、eh, este, vamos a hacer un verdurazo para ver si atraemos a la gente, pero no juntamos más de 100 compañeros. Está bien, en, la, en el caso nuestro es muy difícil sacar a, lo, a los jubilados porque, bueno, por la edad. Y porque están cansados. Sí, seguro, este, seguro. Pero、eh, también hubo otras no, épocas del este, país que en、no、que se se puede, sí salieron. Pero sí lo que me, me asusta es、eh, los activos,、mm. que no reaccionan. Pero yo creo que hay, primero hay miedo. Hay miedo porque este gobierno tiene unos discursos que a s u s t a a cualquiera. Entonces,、eh, la, la casta pasamos a ser nosotros. Este, sinvergüenzas que son, con lo que, se, con lo que se han aumentado en estos días, y encima negar que él negó, eh, eh, firmó el, el decreto, no, no, es, cualquier cosa son. Y vos escuchás, ves por la televisión cuando、eh, se hace algún reportaje de 10 personas que, que, que, que, que, este, llamas, que entrevistan: 8 dicen, bueno, hay que esperar, claro, hay que esperar, sí, sí. Sí, es así.、Y、la verdad que no, nos cuesta muchísimo la CGT que nos sale, porque bueno, salió el 24 de marzo, pero yo creo que, ya,、sí. tendríamos que de enero, digo, pero ya tendríamos que estar todos este, en la calle más que movilizados,、uh -huh. porque、eh, viene con todo,、eh, viene con todo. Está haciendo lo que dijo Macri cuando lo entrevistaron,、eh, este, dijo, si yo llego a ser candidato nuevamente, hago lo mismo, pero más rápido, bueno. Uh -huh. ¿Y cómo, ¿y cómo ves,、tiempo. Noelia? Por supuesto que lo hemos conversado y más o menos este, uno imagina cuál va a ser tu respuesta, pero te pregunto: ¿qué sentís cuando además el gobierno nacional, por ejemplo, festeja su superávit fiscal de enero sabiendo que fue a costa de lo que no cobraron jubilados y jubiladas? Y pero eh, nosotros, eh, nosotros, los jubilados, fuimos los que más aportamos a este a Claro. Este, A, al superávit, sí. u al、sí. no déficit. Bueno, es, es, esta es, esto es lo que,、eh, lo que él venía,、eh, era la propuesta que él traía,、eh, este, así que él lo festeja porque para él está bárbaro que s、si、e mueran de hambre los jubilados, que cada vez haya menos trabajo formal, que nada, a él no le importa, él ha venido a, a, a gobernar para el 15% del. De, de, ¿cómo llama?, de, de, de, del país, para el 15% de la, de la gente, del, para los más ricos, digamos,、mm. que, que creo que es el 10 o el 15%. Ahora a nosotros no le, no le importa, no le importa nada. Y encima se dio lujo esta, este, en el programa del domingo, que te juro que a mí se me hizo un nudo en la garganta, porque yo digo... Si, si están deprimidos, se mueren con esto que está diciendo esta mujer. Decir que, ¿para qué nos dan、eh, ah, este, sí, crédito la, la a los j u b o s Sí, la canciller. Sí,、si、la canciller. ¿Para contamos, qué le vamos a dar estamos, crédito a los jubilados si, si ya se van a morir, una cosa así? s i ¿no? se van、Terrible. a morir. Terrible. La verdad que ella está también en ese、claro. camino, porque no es ninguna nena. Pero digo, a mí porque muchos compañeros que piden un crédito lo piden o para pagar deudas que, que, que, se, que, que contraen para poder comer o para comprarse medicamentos. Nadie saca un crédito en el a n c e s para irse de viaje.、Sí. Es una barbaridad lo que dijo. Porque nadie se quiere morir, entonces uno saca un crédito para poder tener, ver si se puede curar, nadie se quiere ir de este mundo.、Claro. Este, entonces, bueno, si necesitas tener una enfermedad crónica y necesitas、eh, sí o sí tomar la cantidad de medicamentos que te recetan, y bueno, este, te, te comprometes con un crédito, pero es una barbaridad lo que dijo. La verdad que、eh, estoy hablando con el abogado nuestro, el doctor González Equil, porque no sé si mandar una carta de documento, qué hacer, porque es una barbaridad. Sí,、eh, igual. La verdad es que un, es un cinismo que, más allá de lo legal, este, lo, lo que uno desearía sería una condena social, incluso más que. Judicial, veremos también cómo se desarrollan los, los acontecimientos. Noelia, te pregunto:、eh, en este debate que va a haber acá en la Pampa, ¿vos vas a estar presente o te vas a comunicar vía Zoom? ¿Cómo va a ser la mecánica? No, no, no. Nosotros, mirá, vos sabés que estamos viendo precisamente vos, la tormenta que hay acá en Buenos Aires, impresionante. Y aparentemente están todos los vuelos cancelados. Vos sabés、Ajá. que estoy temblando que no, de no poder viajar porque nosotros tenemos que estar esta noche allá. Claro, sí.、Y、ya la compañera que viene de Mar de l Plata, Graciela Iturraspe,、eh, ya tiene el vuelo cancelado、ah, de、bien. Mar de l Plata para acá. Así que estamos viendo este, el, el otro compañero Vergara, que es de la Conducción Nacional. Flavio Vergara, sí. De, Flavio Vergara me manda un mensaje me dice: Noelia, no puedo salir de mi casa. O sea que está complicado. Que, Complicado. Está complicadísimo, pobre, los compañeros que, que organizaron, porque ni aún yéndonos en auto, no. no bueno. No, no. Primero no llegamos, pues tenemos que salir ahora y todavía no tenemos nada organizado. Ojalá mejor, el, ojalá mejor el día y se puedan hacer esos vuelos, bueno. Sí, sí, sí, porque este, la verdad que trasladarlo a otro día es una, es una pena. No es b e a Dale, gracias. Esperemos que puedas estar. Y si quieres a g r e g a r algo más ahora, por supuesto que te escuchamos. No, gracias a ustedes. Y bueno, convoco. O este, ojalá que, que por lo menos este, Dios, para los que somos creyentes, se apiade de nosotros. Mejor el día que podamos estar、eh, allá, porque es importantísimo. Este debate, porque esto va a ser a la unidad de todos los sectores, porque va a haber de todos los sectores, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Unidad para poder、eh, enfrentar los ajustes de este gobierno. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande a todos los pampeanos, yo soy pampeana, así que este, yo estaba feliz de ir a, a compartir esto, este evento. Así que muchas gracias a ustedes, compañeros. Dale, Noelia, abrazos, te mandamos y repetimos la convocatoria、eh, para esta actividad. En principio, vamos a ver que se pueda realizar a partir de estos problemas que hay con el transporte, pero está convocado el encuentro para mañana miércoles a las 11 de la mañana en el Salón Los Pioneros, donde van a aportar Noelia Guzmán, a quien acabamos de escuchar, es la presidenta del Centro Nacional de Trabajadores Jubilados y Jubiladas de ATE. Está invitada Graciela Iturraspe, que es psicóloga social、eh, y es diputada nacional de Unión por la Patria, integra ATE y la CTA. Luciano González Etkin, que es、eh, abogado previsional de ATE. Y Flavio Vergara, secretario de convenios colectivos de ATE Nacional y paritario nacional de ATE. Esto está previsto en principio para mañana, 11 de la mañana, en el Salón Los Pioneros.